Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Trabajadores y trabajadoras de prensa afrontan a nivel nacional una situación económica complicadísima. Según describió en Radio Kermés el secretario general del sindicato local Milton Fernández tras un plenario nacional. La realidad que hay en el país, compañeros, es catastrófica. En, en Salta no, no pagan el convenio, eh, amenazan a los trabajadores y sindicalizan. En, en el diario Litoral de Corrientes, este, el otro día le mandaron la policía en una asamblea porque no estaban cobrando ni siquiera la mitad del salario. En otros lugares le, le cobran lo que pagan CES. La verdad que el panorama nacional es de terror. Acá en La Pampa eh, eh, todavía no, no, no, o sea, estamos muy lejos de eso. Decreto que, que el 14-2020, que dictaminó Alberto Fernández, el gobierno nacional, nosotros creemos que está mal, este, mal pago. A nosotros no, nos están descontando ese descuento. Ese decreto, en vez de ponerlo al salario, es como que lo están descontando. Es una historia media larga, pero somos el único sindicato en el país que lo está reclamando. Empleados y empleadas del área de agricultura familiar siguen esperando a que el Gobierno Nacional cumpla su promesa de reincorporar a 300 personas que fueron despedidas durante el macrismo, advirtió el delegado gremial Luciano González. Está complicada la mano, como quien dice. Eh, ya, como decías vos, hace ya dos años que se iniciaron los despidos en lo que es agricultura familiar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 que desarrollamos en todo el país la semana pasada. Aumentó la pobreza en la niñez y la adolescencia en todo el país, confirmó, entrevistado en Radio Kermés Juan Pablo Meaca, defensor de niñas, niños y adolescentes. Lo social venía en una crisis uh -huh. extremadamente compleja con respecto a niñas y adolescentes, eh, que fue un proceso de varios años que, que, que implicó... Eh, poca intervención en políticas sociales, en, en políticas social, política de intervención, y que la cuarentena hizo todavía más complejo y, y ese mundo eh, de vulnerabilidad eh, lo hizo eh, inmensamente mucho más grande. Es decir, eh, claramente hoy el, los números eh, que había del 50% de niños en situación de pobreza en todo el país... Eh, claramente han sido ampliados eh, muchísimo y el Estado hoy no solamente en, lo, en, lo, en, en los grupos sociales vulnerables sino en la clase media y, y en un montón de actores el eh, que está sosteniendo económicamente hasta el trabajo privado. En su columna de cada martes, Cintia Alcaraz aludió a recientes casos registrados en Santa Rosa y contextualizó sobre la feminización de la pobreza. Bueno, esto tiene que ver con la feminización de la pobreza No es ningún concepto nuevo, es un concepto que se viene acuñando desde hace más de 30 años Por lo menos por la Organización Internacional del Trabajo Y que si revisamos los primeros documentos e incluso los documentos que fueron posteriores a Beijing Que es una de las declaraciones de los derechos de las mujeres No ha cambiado demasiado la, la situación en el mercado de, del trabajo, en el mercado de, de la economía para las mujeres Lo cierto es que hoy miraba, por ejemplo, una de las, de las declaraciones que hacía la Organización Internacional del Trabajo en el año 96, en la que eh, denunciaba que había una brecha salarial del 25% entre varones y mujeres. Hoy la Organización Internacional del Trabajo denuncia que hay una brecha salarial del 25% entre varones mm. y mujeres.